Son las 11.20. 40 minutos por las 12. ¿Y lo voy a él, Todo mostrado sobre él. ¡Corta esa basura! Corta. Oh. Oiga, puede repetir lo que hicieron recién, por favor. <risa> no, no, no. Rico el video de la foca. <risa> Corta, que hay más. A ver, recién vimos a la familia de un querido compañero llamado Susi. La familia del oso del mar. Oso marino. Bueno, esta es la pregunta del día. ¿Qué es un huecosaurio? Preguntémosle al huecosaurio. Ya huecosaurio, ¿quién soy? ¿Qué hueás? No, una ¿Quién soy? No, una ¿Pues, ¿Quién era huevón? ¿Quién soy, po huevon? Huecosaurio, po ¿Por, ¿Por qué no te costáis la pena? Y ya te digo, ¿por qué no? ¿Por qué no te costáis la venas? ¿Qué es un huecosaurio? <risa> Esa es la pregunta del día. Hola. Hola. ¿Tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Un dinosaurio hueco? Ya. ¿Qué es lo que es un huecosaurio, Valentina? No sé. Oye, Juanín, ¿tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? El de Marco. <risa> Vamos a ir a entrevistar más gente ahora, a la sala. Ah, mezcla de hueones. Oye, Ricardo, ¿tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Qué? Huecosaurio. ¿Un zambra? ¿El Nicolás? Ah, ya. Yeah. ¿Tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Un huecosaurio? <risa> Chucha, no sé, hueón, un, un Richie, no sé. <risa> <risa> <risa> Miren, en una pista, el huecosaurio es así. <risa> <risa> un socio. A ver, vamos a buscar a un huecosaurio para mostrarle cómo es. María. María. ¿Tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Qué Después... ¿Por qué No, no sé. Ya. ¿Sabes qué es lo que es un huecosaurio? Pregúntame. Un dinosaurio hueco. Sí. No se dejen llevar por la palabra. Pregúntame. Pregúntame. que sus botas de la sala, porque cuando termine el recreo nos vamos allá. Ya. Corté. Mira, un... ¿Cuántos huecosaurios quedan? Bueno, actualmente queda un solo huecosaurio que ahora vamos a ir a buscar. Después. Sí, ahora sí. de pegá el añito. Ahora es.. 2 menos 4 por las 1 segundos. Huecosaurio. Ah, Oye, ¿sabes qué es lo que es un hueco sabrio, no? No. Oye, huecosaurio, ¿cuántos más hay de ti? Soy el único, que hay más. Hay uno más. No, Yo soy no, no, güey. Solo queda un no, no, no, no, aunque no, no, otro. <risa> aunque sea aunque no creo que esté en peligro de extinción porque nadie lo puede casar, los dados de tranquilizantes no lo pueden matar, va sí. encima a comer más que la cris. Ya adivinaron quién es, no le puedo decir todavía. Ya, corte. <risa> Bueno, ahora seguimos nuestra investigación de dinosaurio y vamos a buscar al corriodosaurio. <risa> el Vamos a buscar al corriodosaurio. La de la lluvia. ¿Qué buscó Este es el único de esta especie, no queda ni uno más. Huenco. No? Bueno, Eso es el sonido original que hace el goteosaurio. Goteosaurio. Eh, venga, Juan correo. Gracias. Son 2 más 2 menos 2 más 2 para 12. Más. Ah, se sí, cabrón. Estamos en busca de huesosaurio. El hueso-saurio y el hueco-saurio. Ah, no, que ¿Tiene el gor gorro-saurio, no? El Rodrigo, el Rodrigo. No ah, puede ser un gorro-saurio, un gorreado-saurio. ¿Qué es el gorreado y es un gorreado? Rodrigo, tenís cuernos a los lados. ¡Hola, <risa> ¿no, te parece a darle que pongo tu cuerno, güey? ¡Ja, <risa> ¿Te parecía la ley con tantos cuernos? Estamos viendo con el huesosaurio. Está comunicándose por telequinesia... Maruí, Juan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se por ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo el llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El René es un califasaurio? ¿El René es un califasaurio? ¿Existe el... Eh, ¿Existe el <ríe> Cualquier dinosaurio. Ahora vamos a ir donde el califasaurio. Eh, con los dos especímos que quedan de califasaurio. Pero la esposa del califasaurio ¿no? se llama califasaurio. ¿Tiene otro nombre? Acá está el califasaurio. ¿Califasaurio? ¿Cómo que califasaurio? ¿Qué te creís, vos? Ah, califasaurio. Y, y está ¿La, la, la esposa del los... califa. La esposa de Califasaurio. saurio. Eh, la señora... Califa saurio. Hola señora Califa sauria. Hola. ¿Cómo no te llamas? Califa sauria. Eh, no sé, Caleichisauria, una wea así. El mundo de los dinosaurios es un mundo muy divertido. ¿Así? Entre los dinosaurios que podemos encontrar, si el que más me gustó, fue el agüeosaurio, al que todos le pegan. ¿Quién quiere pegar al aguedosaurio? El Nicolás. ¿Qué le pegaste? ¿Qué le pegaste al Nico cuando llegué? Porque mandaba cuando la grabadora. Ah, tiene que sacarle la creyta nomás. ¿Quién está? El Nico es maraco. Si tu ¡No Ahí está el Lichosaurio. ¿Aquí lo te ¡Lichosaurio! ¡Oye, <ríe> <ríe> oh, Lichosaurio! Mira, está el huecosaurio adentro. ¡El huecosaurio! <ríe> <ríe> <ríe> ¿Ya está pronto continuar? ¡Huecosaurio! ¡Huecosaurio! <ríe> ¡Huecosaurio! A <ríe> huecosaurio y huecosaurio a la vez. ¿Qué tiene que decir señor huecosaurio? Que soy hueco Soy muy relleno usted lo ven Y vos Acá, acá hay un lobo que tiene demanda Contra nuestro programa Hueco Esa fue su demanda <risa> Chúpame el saurio <risa> Acá viene el Lichosaurio. El, el patriarca de los dinosaurios. Sí, ¿El que le hiciste la Bárbara? ¿Tú serías actor, protagonista o productor? No sé, yo solo sé que el director es Claudio Jorquera. Ah, tengo un oficio. No era, ¿Por qué no me... Ah, anda, en puro oficio no va si a Si no a me equivoco, puro el director es gay. No. ¿Sí? sí, y todos los oficios los hacen en la esquina. No, no, Ahí sí, sí, sí, está, es lizosaurio y huelzosaurio. Pues, es Yo estoy aquí para darte agua. ¿Alguien es el caezasaurio? ¿Qué busca el caezasaurio? ¿Quién Corta. Pelo -saurio, pelo -saurio, pelo -saurio. Pelosaurio, pelosaurio, pelosaurio. Pelosaurio. Pelosaurio. Cantas encima cantan. Cuando tu prima tenga las pastillas, dile... que mi saco. Claro. claro. Eh, chao niño, chao. Y chao. Chao. Chao, chao a todos. Hueco. Y resuelto. Vino hueso. Acá terminamos. Vino hueso. Eh, claro, dinohuesos, eh, espero que hayan aprendido harto sobre los dinosaurios sobre todo ese tipo de cosas y recuerden, si todo va bien, venir avante con el peli Corta. no, oye, no, ya como eh, alguien ya. ya voy a rellenar voy a rellenar oye, gata, gata ya, déjate que te llame la consentida, ya, mucho Yeah, that you know my yacht. I'll see. Yeah, yeah, yeah, yeah. Can we, we can learn more about cells with new satellite technology. Scientists will post radio transmitters on zero. <laughs> send information about the seals to computers all over the world. I'm there in Cambridge. And these pictures come straight from the Transliptic on the field. So, Bernie, what can they tell us? Well, this is a map on the west coast of Scotland. And these covered dots here show us where the seals are. So how far can they travel? Well, this seal is off scotland on monday and on tuesday it's off the irish coast that's about 100 kilometers so you know where they are on monday and tuesday that's right can you track them anywhere in the world yes we can track them anywhere in the world we get the information from a satellite which can see the whole world in a line and how did they die well